esto estoy, estoy con la plastilina, ya, yeah, ya, yeah. que estoy con la abuela Momen, estoy con la tía Pate, que estoy con, con, con la abuela Chuchín, estoy con la Jesús. I'm content.